Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este su canal Irradiando Luz de Cecilia Casbel. Y bueno, esta noche tenemos a. a a unos grandes invitados, solo que uno representa a todo este magnífico grupo, cuesta, cueste estas, perdón, los nervios, a estas magníficas personas que han formado un canal de YouTube y otras redes sociales llamándose El Planeta Urantia. Se basa en el libro de la quinta revelación, es un libro. Maravilloso, lleno de conocimiento, lleno de respuestas, porque el Padre es, es amoroso, es un Padre generoso, nunca nos ha dejado sin respuestas. Y este libro, a mi punto de vista, como siempre lo digo, es un libro que nos responde todo, todas nuestras inquietudes, todo, nos cuenta sobre todo la vida de, de Jesucristo, de, ¿no? nos cuenta. Cómo él vino no solamente a sacrificarse por nosotros, sino a dejarnos una gran enseñanza. La, las partes que faltan en la Biblia están en este libro, La Juventud, la Niñez de Jesucristo. Esta noche, aquí en Italia, he invitado a Jorge, que es, digamos, el representante del canal de Planeturantia, a para que él nos explique un poco qué es en sí el libro y qué mensaje es. Nos trae.、Eh, y nada, disculpen los nervios porque yo soy una amadora de este libro, no puedo decir fanática porque la palabra fanática no va, es una especie de amor que tengo hasta ese libro. Así que Jorge, buenas noches, bienvenidos, bienvenido. Hola, hola Ceci, buenas noches, estamos listos para compartir con tus suscriptores, con tu canal, del cual también nosotros este, somos fans, estamos suscritos. Hemos visto todos tus videos, nos gustan muchos. Y eh, pues, eh, agradeciendo que nos hayas invitado y listos para, para interactuar con tus suscriptores y resolver las dudas que podamos resolver, obviamente. ¿no? Y bueno,、eh, gracias, Jorgito. Gracias por tu, por tu presencia, por, por tu tiempo, por todo lo que nos vas a compartir. Antes que nada,、eh, para los que no saben qué es.、Eh, Qué es el libro Durantia, qué es la quinta g e n e r a la quinta, perdón, me, me pongo n e r v i o s a discúlpame, es la primera vez, la quinta revelación y lo he leído dos veces.、Eh, explícanos un poquito en qué consiste el libro. Mira, la quinta revelación、eh, es una serie de documentos, son、eh, más de dos mil páginas escritas en papel Biblia, que se le llama, que es el formato de. De, y el mismo formato que tiene el Corán, el libro del Mormón, la misma Biblia, obviamente. Y este, la quinta revelación se maneja así,、eh, debido a que se considera que hubo cuatro revelaciones importantes posteriores a la, del, a la aparición del libro Durante. La primera revelación fue la que se dio con la llegada del príncipe planetario, que, cuyo nombre es, porque todavía se supone que existe, aunque es un rebelde, se llama Caligastia. Revelación epocal, la segunda revelación importante fue la que dieron、eh, los seres que llegaron de otros mundos para hacer evolucionar nuestro mundo, que eran Adán y Eva. El libro Urantia confirma y, y da mucha información acerca de la llegada de esos seres. La tercera gran revelación fue la, la revelación de Machiventa, Machiventa Melchizedek, que es también llamado en la Biblia como el profeta Melchizedek. La cuarta revelación es, son los, lo, las enseñanzas y la vida y la obra de Jesús de Nazaret, que nosotros、eh, lo denominamos como Micael de Nemadón. Y la quinta revelación son los libros durante.、Eh, eso causa mucha polémica con los lectores cuando lo ven por primera vez nombrado así. A muchos se les hace e es demasiado este, decirse la quinta revelación, y, y, y sobre todo porque deja fuera muchas otras revelaciones. En, la, en, en lo que la gente cree, ¿no? Libro d en Mormón, etc. é t Entonces, r a o e n es t e es una forma en la que los mismos documentos se autonombran y nosotros le damos esa, esa, ese nombre porque creemos en ella, simplemente, ¿no? Este, A raíz de eso y para evitar polémicas, la Fundación Durantia, que fue la que se formó una vez que se recibieron esos documentos, este, decidió mejor, en vez de ponerle quinta revelación a los libros, Decidió llamarle el libro de Urantia. Y Urantia viene, este, del nombre que precisamente dan estos reveladores, estos seres que entregaron estos documentos a nuestro mundo. Nosotros le llamamos Tierra, en algunas otras、eh, filosofías se le llama pues g a i a l u m e y a etc. é t e r a ¿no? Este, pero para nosotros el planeta Tierra en realidad es, su verdadero nombre es Urantia.、Eh, Una vez que se le preguntó a los, a los reveladores qué quería decir Urantia, ellos nos dijeron que es un nombre muy sencillo, quiere decir esfera azul. Wow. En el lenguaje universal. ¿ven? Entonces, u r a n tú a bueno, sí, t ves Urantia de lejos y es una esfera azul. Así lo ven ellos y ese nombre le p u s o O s e a Esa es la explicación más o menos. Y ese es el,、wow. el, el, el, lo que explica qué es la quinta revelación y por qué se le llama así al i t o de Urantia. Wow, Jorgito,、eh, tienes toda la razón. Nuestro planeta,、eh, fuera de fuera de en el universo, es, es azul, es una esfera azul y es muy lindo el nombre de Urantia, es, es magnífico. Lo que yo te quería preguntar es: estos seres, yo he leído el libro, pero yo, me, yo ahorita me pongo como una persona que no lo ha leído, ok. Digamos, estos seres que han dado esta quinta revelación son. Extraterrestres? Sí, son seres de otros mundos, son extraterrestres.、Eh, el primer contacto que se dio fue a principios de los años 20 en Chicago, Illinois, Estados Unidos.、Eh, el primer contacto se dio a través de una persona、eh, que estaba teniendo algunos trastornos de sueño. Eh, es, eh, de repente repetía ciertas frases mientras dormía. Eh, trataba de, ir, de, de tener conversaciones. Obviamente, pues su esposa estaba al lado y era muy molesto para ella. Y、eh, por lo mismo, la esposa、eh, solicitó la intervención de un médico, de un psicólogo, un psiquiatra, para que tratara a su esposo. El esposo de ella,、eh, que es una persona de la cual no sabemos ni su nombre, este, y esto se ha hecho a propósito porque no queremos que se sepa,、eh, o la Fundación Durante no quiere que se sepa exactamente quién fue esa persona que recibió. Este, ese contacto, porque no quiere divinizarse, ni quiere hacer de él un mártir, ni una figura pública.、Eh, eso lo entendemos, porque sabemos que de repente hay, hay fanatismo sobre gente que recibe esos mensajes. ¿no? Este, dándole el beneficio de la duda al, a, esa, a esa historia del libro Grantia, pues esa persona,、eh, con una técnica que no tiene nada que ver con la canalización, porque así se especifica, no es canalización. Empezó a conversar con ese psiquiatra a través de, de él estar dormido y el psiquiatra haciéndole preguntas. Después de hacerle muchas preguntas, este, muchas de ellas polémicas, se recibieron los primeros documentos. ¿Cómo se recibió? Es ese primer、eh, folio, ese primer,、eh, la primera parte del libro d u r a n t e se recibió así, materializándose. Apareció un día en una mesa, creo que incluso la segunda parte apareció. Adentro de una caja fuerte de la cual nadie sabía la combinación más que la del doctor, el psiquiatra que estaba viendo el caso. Y así fueron formándose las cuatro partes del libro durante. durante. Y e s í es lo que ahorita、no、s conforma. Entonces,、eh, una vez que, una vez que、eh, la veracidad y, sobre todo,、eh, el, el proceso tan controlado la recepción de los documentos se confirmó, fue que se decidió publicar el libro. Al principio hubo mucho escepticismo, incluso de los, de los que y, y formaron el, par, el primer grupo de, de recepción de documentos. Pero una vez que vieron que lo que se mencionaba y la forma de recibirlo era, era sorprendente y podía servir a la humanidad, ellos decidieron patrocinar la primera impresión del libro durante. A partir de ese entonces, a la fecha, el libro no ha dejado de publicarse. s e ha traducido en, en casi todos los idiomas. Sí, todos los idiomas.、Ah. Casi todos los idiomas y, sobre todo, ha sido、eh, a través del mismo libro. O sea, lo que se gana en las ventas es para su, para su publicación. El libro ha estado siempre disponible desde que nació la incipiente Internet. Se subió el libro durante para que fuera gratuito y así es como mucha gente lo ha, lo ha recibido, tanto de manera impresa como de manera electrónica. Sin afán de lucro, simplemente e transmitir el mensaje. ¿no? Cierto, y no nos olvidemos que. Tu canal, bueno, el canal de ustedes, porque ustedes son un grupo, un grupo de personas. Planeta Urantia、eh, nos, no a las personas que no tienen tiempo de leer por el trabajo, por otros motivos, explica paso a paso muchos temas、eh, que este libro toca: temas como qué sucede después de la muerte,、eh, temas sobre la homosexualidad. Temas sobre la reencarnación y tantos temas que ustedes, todos ustedes, están invitados al canal de YouTube o al Facebook de Planet Durante, a la página también, Instagram y todos los s i t i o s web que tiene esto. Yo quería preguntarte, Jorgito, ¿quién es, yo lo sé, pero quería, ¿no? Micael de Nevadón. Micael、eh, de Nevadón、eh, s podría decir que es el protagonista. d El libro d u r a n t Desde que inicia el libro d u r a n t hasta que termina, el personaje principal es Micael de Nevadón. Micael de Nevadón es un ser que nació directamente de, o sea, cuya paternidad es la de Dios Padre y la de Dios Hijo. Se podría decir que Micael de Nevadón es uno de los hijos primogénitos de Dios Padre, de la Trinidad, que en tantas religiones y en tantas filosofías. Se considera como existente.、Eh, él es un ser、eh, cuya jerarquía se le conoce como un Dios creador. Es un Dios、eh, que no es un Dios principal, o sea, no está a la altura de, del creador de todo el universo y de todas las cosas, pero sí es un Dios, se podría decir, de los primitánicos, de los hijos principales. Esos dioses, esos hijos creadores, se dedican precisamente a crear universos, planetas, civilizaciones, razas, animales. Climas, sociedades, etc. Él es el Dios creador de nuestro universo.、En、el libro Durantia, de Urantia, una de sus mayores aportaciones es precisamente de dar e d a conocer cuál es la cosmología universal, de cómo están administrados los planetas, cómo están formados, cómo es que se forman en grupos, etc. Nuestro universo, el, el universo donde nosotros vivimos, donde está nuestro planeta Urantia, es el universo de n e v a d ó n Por lo tanto, Micael adquiere su nombre del universo que él administra, precisamente, y el universo que él ayudó a crear, junto con otros millones de seres.、Eh, Micael de Navadón es la figura principal de este universo, es el administrador principal, pero él no trabaja solo. Él tiene mucha gente, un séquito muy grande que le ayuda, y precisamente va a hacer lo posible porque cada planeta, cada civilización que él ha creado, pues viva lo mejor posible y, y tenga un. Un crecimiento espiritual, que es el objetivo de esta creación. Este, él, ese es el nombre、eh, que nosotros manejamos para Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Micael de Nevadón, una vez que necesitó, como crecimiento, como crecimiento personal, e n c a r n a r s e en un mundo, decide encarnarse aquí con nosotros, vivir entre nosotros, y el nombre que le tocó fue el de Jesús de Nazaret, por la familia en que nació y el pueblo donde nació. Entonces, para nosotros, Jesús de Nazaret, su verdadero nombre, para nosotros, insisto nuevamente: Micael, es Micael de, Nevada. de Nevada. Wow. Exactamente.、Eh, aquí, Jorgito Armando nos está haciendo una pregunta. Él dice: ¿Son varios dioses creadores entonces? Así es. Cada universo tiene su dios creador. ¿Qué es un universo en la cosmología del libro Durantia, del Quinta Regla? Un universo es una galaxia.、Uh -huh. Por las dimensiones. Que el mismo libro Durantia menciona, por las cantidades de planetas y de estrellas que el mismo libro Durantia menciona,、eh, se ha hecho la interpretación a posteriori de la publicación del libro de que un universo, lo que el libro Durantia dice, menciona como universo, universo, universo, es en realidad una galaxia.、Eh, esto es un tema muy polémico, incluso entre los mismos lectores y seguidores del libro Durantia, porque unos dicen que no, que el universo realmente es todo lo que existe, todo lo que hemos podido ver en telescopios. Y otros、eh, decimos, y yo estoy en esa, en esa, en esa parte, de, en ese grupo, que no, que realmente un universo es una galaxia. Entonces se podría decir que hay un Micael para la galaxia de Andrómeda, un Micael para la Vía Láctea, que es donde nosotros vivimos, cuyo nombre es n e v a d ó n precisamente. Y así, para cada galaxia hay un Micael. Nuestros telescopios actualmente, sobre todo que hemos estado los telescopios que están en órbita, nos han mostrado. Miles de galaxias, millones de galaxias e x a c t o a verse. Entonces,、eh, eso confirma una de las cifras del mismo libro volante que menciona que hay miles de Micael. A nosotros este, nos administra nuestro propio Micael, que es Micael de Nevadón. Y querido,、eh, perdón. Dígame, Diego. No, no, no, perdón, termina, discúlpame. ¿Por qué Micael tiene que llegar a nuestro mundo y vivir entre nosotros? Este, por qué un dios que se dedica a administrar una galaxia tiene que llegar a un planeta. Es parte de su crecimiento personal. Los micaeles son, dio son dioses, pero no son dioses absolutos. No son este, dioses con mayúsculas, podríamos llamarles así. Los micaeles son dioses este, que, por haber、eh, sido creados, este, necesitan ganarse su, su lugar en lo que es la jerarquía divina. La forma en la que lo hacen es auto-otorgándose a su creación. ¿Qué es un auto-otorgamiento? Es una misión que dichos dioses aceptan y hacen voluntariamente para convivir con cada una de sus criaturas. Micael, antes de llegar a nuestro mundo y de vivir como Jesús de Nazaret, se encarnó seis veces anteriormente. Se auto-otorgó, perdón, seis veces anteriormente. Cada uno de esos auto-otorgamientos. Cada uno de sus tipos de criaturas. Primero, pues con criaturas de alto nivel espiritual, con ángeles, con el Quisedex, con eh, eh, creaciones más poderosas y de mayor nivel、eh, intelectual y espiritual que nosotros. Y su último otorgamiento es entre seres mortales. Todos los micaeles de cada uno de los universos lo tienen que hacer así, si desean recibir precisamente el título de dioses con mayúsculas. Esa es la, la historia que hay detrás de la r q u í e Jesús tuvo aquí, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta. Creo que sí, para mí sí. Yo tengo otra pregunta, visto que, que aquí todavía、eh, no nos hacen ninguna pregunta. Bueno, si Armandito nos ha hecho, yo tengo una, una pregunta. Y referente a Lucifer, ¿qué nos puedes decir? Mira, Lucifer,、eh, el libro de antes confirma. La existencia del mal como parte de la misma creación. Algo que no es nuevo, algo que todas las religiones antiguas、eh, ratifican simplemente eso. Pero da una explicación de, del por qué、eh, muchas, muchas partes de la creación, sobre todo de la creación de Nevadón, se fueron al traste.、Eh, se supone que hace medio millón de años inició una rebelión. Que fue precisamente patrocinado, fue iniciada por un ser que se llamaba Lucifer. Hablo de él en pasado porque gran parte de los, de los creyentes del libro ya,、eh, entendemos de la n t e g a entendemos que ya fue juzgado y fue eliminado. Lucifer, como, como personalidad,、eh, este ser es un hijo de Micael de n e v a d ó n Se podría decir que Lucifer es, un, es uno de los miles de millones de nietos del Padre Creador Universal. Lo acabo de mencionar. Micael de Nevanón es un hijo, es un dios menor, entre comillas.、Uh -huh. Lucifer es un ser espiritual todavía menor que Micael.、Claro. Mucho menor que Micael. ¿verdad? Estos seres no son creados en perfección. Son seres que tienen que perfeccionarse. Y Micael, que es su padre, tuvo que pasar por c i e r t o s autotoramientos g para perfeccionarse al máximo al nivel de ser llamado Dios de la creación. Pues Lucifer, que es, que es un hijo menor, el cual pertenece a una orden de seres espirituales que se llama la l o n n a n d e pues él también es un ser imperfecto, mucho más imperfecto que m i t a e l obviamente más perfecto que nosotros los mortales, pero tampoco es una, o era una entidad que se acercara a la perfección. Es, esa es la gran diferencia entre lo que comenta el libro Durante con las demás revelaciones. Te f í j a s en e las demás revelaciones, a Lucifer se le da una c a t e g o r í a muy Grande se le da una categoría, incluso h a c i e n d e h a e r una transpoblación similar a la de Micael o a la de Jesús. No, Lucifer era un ser inferior con sus defectos, con sus ambiciones. ¿Cuál fue el problema de, de, de Lucifer? Y así lo, lo da a entender el libro de Urantia que perdió la razón. Es un ser que, dentro de sus propias vanidades. Dentro de sus propios planes y de lucubraciones, perdió la razón. Entonces, se podría decir que Lucifer era un ser espiritual enfermo, enfermo en su personalidad y en su mentalidad. Este, a partir de esa enfermedad mental o de esa mala coordinación de sus pensamientos, fue que inició una rebelión contra Micael. Y a partir de ahí, pues, al, al, al rebelarte contra tu padre, te rebelas contra tu abuelo y contra todo lo demás. ¿no? Así fue como empezó la rebelión de Lucifer. El libro Durantia, les invito, es una de las partes más interesantes del libro. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a la rebelión de Lucifer: cómo inicia, cómo se lleva a cabo, cómo termina. Y este, bueno, eso ya, aparte del libro Durantia, este, se han seguido recibiendo algunos mensajes de los mismos reveladores donde confirman que sí, que Lucifer ya fue juzgado y ya fue exterminado. La rebelión aún no termina. La, la rebelión está todavía durante nuestros días, pero ya en menor grado y ya no nos afecta tanto como nos llegó a afectar a, a, los, a los verdaderos protagonistas de ella. ¿no? Yo quería comentarte una cosa que. Ay, disculpa. Sí. Disculpame, Jorjito, es que a veces se me va el audio. No, yo te escucho bien, ¿eh? Ah, ok. Te quería comentar una cosa que ha escrito Gustavo Castillo. Dice, toda entidad superior, los humanos los llaman dioses, pero hay un solo Dios universal para toda entidad física o é t e r a ¿Qué puedes decir referente a esto? En efecto, en efecto, el libro Durantia, la quinta revelación, confirma eso. Este,、uh -huh. Menciona una de las grandes aportaciones y, y, y es algo que le fascina mucho a los, a los primeros lectores. e s Eh, en, la, en los documentos de Durantia te dan una descripción detallada de todas las jerarquías, desde el Dios creador de todas las cosas, a la cual el libro de Durantia le llama el Padre Universal, el Dios de Dioses, el Dios Máximo, hasta los dioses más pequeños, menores. En este caso serían los Micael. Hay niveles eh, eh, eh, intermedios entre todos estos dioses, superadministradores, los ancianos de los días. Eh, otros seres que, al igual que Micael de n e v a r ó n administran sus propias creaciones y le ayudan a los, los Micaeles,、eh, es una inmensidad de gentes.、Eh, una de las, de las mejores frases para describir eso, la dijo el autor de los libros Cabello de Troya, J.J. Benítez, que dice: Si hay burocracia aquí en este mundo, en el otro mundo está multiplicada al, al millón. Son muy burócratas en, en el mundo espiritual. Hay gente para todo. ¿hay? Hay un gran trabajo.、Eh, somos parte,、eh, sin saberlo, y, y qué bueno que no lo sabemos, porque no lo lograremos entender.、Eh, somos parte de un proyecto tan grande, de un proyecto tan impresionante, que, que debemos de considerarnos importantes, porque el proyecto así lo es. Y nosotros somos la culminación de ese gran proyecto, nosotros los seres humanos. Este,、ah, los de d u r a n、sí. t i t e n e m o s un lugar también muy especial. Pero de los millones, de los miles de millones de mundos con vida que existen, nosotros somos la, la culminación de ese gran proyecto. e x O sea, los mortales.、Pues. A ese punto quería llegar, quería preguntarte, aunque si ustedes、eh, en, en el canal de YouTube han puesto. Ah, perdón. Sí, dime, dime. Han puesto un video sobre qué sucede después de la muerte, pero quería. Si tú nos podrías explicar cuál es la continuación, porque muchas personas piensan que cuando fallecemos, cuando terminamos esta vida material, se t e r m i n a ahí. En el libro Durantia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos espera después de la muerte? El libro Durantia,、eh, yo creo que es el mensaje más esperanzador que tiene, la parte más emotiva,、eh, donde muchos incluso hasta llegamos a. conmovernos Y a llorar, incluso leyéndolo. Ese es mi caso. Para mí fue muy conmovedor. Yo antes de creer en el libro durante era ateo. Entonces, para mí fue muy revelador saber que no. O sea, que la materia es el punto 1% de la existencia. La vida material es como, es como el, el, el, la vida en el útero. ¿no? Este, eh, una vez que mueres. a r t í s i c a m e n t e materialmente, empieza realmente la verdadera vida. Y, y, e insisto nuevamente: esto este, se relaciona con las demás religiones, con las demás filosofías. ¿Cuál es la, el potencial del Libro Durante que nos dice paso a paso qué es lo que va ocurriendo con nosotros una vez que、eh, perdemos la vida material? ¿Qué ocurre? Bueno, eh, eh, ¿qué nos pasa después de la muerte? Depende mucho a cómo fuimos a esta vida, ¿no? Y sobre todo al nivel espiritual que cada quien haya alcanzado. Existen、eh, seres humanos que, cuyo nivel、eh, espiritual e intelectual era tan bajo que no son capaces de sobrevivir pronto a la vida material. O sea, mueren, quedan en una especie de limbo, en una especie de dimensión eh, paralela eh, en pausa, hasta que llegue un momento importante de, en el planeta donde ellos nacieron para poder continuar con su carrera. Pero aquellos seres humanos normales que tenemos una vida espiritual plena, que ejercemos, que intelectualmente estamos bien,、eh, tenemos grandes posibilidades de r e s u c i t a r al tercer día, que es como le pasó precisamente a, a Jesús d e Nazaret.、Eh, ¿Qué ocurre exactamente? Bueno, una vez que todas tus, tus funciones orgánicas y tu cerebro se apagan, una vez que eres declarado clínicamente muerto, Este, del lugar donde esté en tu planeta, va por tu espíritu tu ángel de la guarda, tu ángel guardián, así le llamamos. En el libro u r a n t e se les llama guardianes del destino. Estos seres están capacitados y, que, y de los cuales hay suficientes en este mundo, van por tu espíritu y por la parte de mente que es rescatable, los momentos importantes, quién eras, cómo te llamabas. A qué eran pertenecías, tus logros, etcétera, y sobre todo tus, tus capacidades espirituales. Las toma, las mete dentro de su cuerpo en un proceso que se llama e n c e r a f i n a c i ó n y sale disparada hacia el planeta de resurrección más cercano al planeta donde tú vivías. El planeta de resurrección más cercano a Urantia se encuentra a millones de, a miles de años luz, perdón, a miles de años luz, y viajando a la velocidad. De, de esos ángeles que son los, los ángeles guardianes del destino, cuya categoría son los serafines, este, tardan tres días en llegar. Entonces, por eso se dice resucita al tercer día. Porque、Exacto. a una velocidad, a velocidades este, mayores a la de la luz, Digamos, este, tarda, tarda tres días el ángel en llegar. ¿no? Claro. Una vez que llegas a ese mundo de, de resurrección, así se le llama, de los cuales hay repartidos miles por t o d o Por toda nuestra galaxia y, y millones por todo el universo. Ahí se concentran los seres que viven precisamente cercanos a Él. Igual nosotros、eh, llegaríamos este, al parejo de seres de otros planetas, de otros mundos, que están cerca de ese mundo principal, y ahí inicia un proceso, que es el proceso de la resurrección, que es volver a, a, a vaciar la información espiritual y mental que el ángel transportó. En un nuevo cuerpo, el cual está hecho de un material que se llama morontia. Morontia. ¿Qué es la morontia? La morontia es un estado, no lo podemos llamar físico, porque no es materia, pero es un estado de la existencia que es una mezcla entre lo material y lo espiritual. Ese sería el próximo estado de existencia que nosotros tendríamos una vez que. Este, Que dejemos de existir aquí, n o una vez que, que, que la muerte física nos alcance. A partir de ese momento inicia una carrera de crecimiento nuevamente espiritual, intelectual y sobre、sí. todo de autocontrol de nuestras emociones, la cual terminará una vez que lleguemos con el Padre, ahora sí, el Padre creador de todas las cosas. La misión de cada ser humano que sobrevive es llegar a conocer e l Padre de todas las cosas: al Dios universal, al Padre universal. Nosotros llamamos Padre en u v Eh, y es una misión una m i s i i ó n m p o r t a n t í s i m A A partir de que llega ese momento, es una segunda misión, que ahí sí ya trasciende toda la imaginación. El libro d u r a n t i e s p e c u l o cómo y suelta algunas libros, algunas frases, de cuáles no se p e d e r s p u é s Pero creo que, que primero hay que enfocarnos a, a la misión que tenemos actualmente: Claro. Todo, que es la de los merecedores a la resurrección. Claro. Hay una、eh, pregunta otra vez que es la, es la importante que siempre nos hacen, ¿no? Entonces, ¿nunca reencarnas en tu mismo planeta? ¿Quieres que、uh -huh. la abordemos?、Sí, Mira, sí. tenemos un, un, uno de los videos más polémicos que tenemos del libro d u r a n t i de Planet a d u r a n t i perdón, es sobre la reencarnación.、Eh, este video ha sido muy criticado, incluso、eh, nos llegan a ofender en los comentarios, etc. Pero Bueno, está bien. Hay que, hay que bajar el balón y, y precisamente ya estamos en el juego, hay que jugar. Este, el s t e e libro Durante, una de las cosas más polémicas que maneja y que desilusiona a muchos de sus lectores es que niega rotundamente la reencarnación. La niega totalmente. Así lo dice: la reencarnación no existe no existe. Sé que esto genera mucha polémica, sé que esto este, puede llegar en un momento dado a. Yo quería, generar un poco de desprecio, ¿eh? pero, yo quería. Pero dar, tiene su fundamento. Exacto, exacto. Quería dar el fundamento. D, dilo tú, Jorgito. Miren, el fundamento de, de que da el libro durante el respecto a reencarnación es que, primero, lo que nosotros creemos que es la reencarnación es fruto de una confusión. De una confusión que precisamente generó la rebelión de Lucifer. La primera revelación. Que ya les dije que fue patrocinada por el príncipe planetario Caligastia, y la segunda revelación, que fue patrocinada por Adán y Eva, fueron distorsionadas una vez que estalló la revelación de j e s u c r t o Todas las enseñanzas que se dieron en este mundo en aquel entonces fueron distorsionadas. Una de esas enseñanzas fue precisamente la forma en la que uno va progresando una vez que muere. La gente que recibió esa información se confundió. Y fueron los que formaron las grandes religiones que creen en la reencarnación, el hinduismo, el budismo, etc. ¿Verdad? Esto no quiere decir que simplemente con vivir esta vida ya seamos merecedores del paraíso. No, no, no, no definitivamente no. Este, nuestra distancia espiritual e intelectual está muy, muy por abajo de, de las jerarquías superiores y, sobre todo, de poder llegar a, a, con el Dios creador de todas las cosas. Es cierto que si ocupamos capacitarnos, Es cierto que si vamos a evolucionar, mejorar, etcétera, y vivir varias vidas, se podría decir. O de poder alcanzar este, todos los, todas las, las manifestaciones de vida que hay en el universo. Pero el libro Durante describe que eso no se hace en el mismo planeta, ni en la vida material. Vida material solamente hay una. Y de ahí el valor. Claro, porque va, y de ahí el valor. vamos evolucionando, vamos, vamos creciendo. Material solamente vas a hacer una sola vez y es aquí y ahora. Aquí y ahora. y Por eso eh, eh, eh, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, hay que cuidar el alma aquí y ahora, porque es la única oportunidad que vas a tener de vivir esta vida material. Si no la pudiste vivir plenamente, si la desaprovechaste, no hay ningún problema. En tu próxima etapa de vida, que es la vida morontial, que no es material, es morontial, es semi espiritual, semi material, ahí continuarás tu proceso. Pero este, es cierto que el que aprovecha muy bien su vida material tiene grandes posibilidades de durar mucho menos en su periodo de capacitación y llegar a Dios antes que si no lo hubieras aprovechado.、Wow. Una carrera. Y así se le llama, ¿eh? En el libro durante el proceso de pasar de ser humano material a convertirte uno a uno con Dios, a llegar a entrevistarte con Él, se le llama carrera de ascensión. Carrera d a s c e n s Sí, es verdad. Hay unos que llegan antes. Hay otros que l l e g a m o s después, pero todos tenemos esa posibilidad. Jorgito, yo te quería hacer otra pregunta. Te hago preguntas、eh, que ya están en tu canal, así la, la gente también. Después que ve esto, pueden ir a Planet u r a n t i a a p r o f u n d i r Sobre la homosexualidad, explícanos un poquito. Así es, mira,、eh, ese es el segundo v i d e o más polémico de Planet u r a <risa> n t i a Entonces soy es, muy polémica, has visto. Y, y ese video es polémico ¿no? hasta dentro de los mismos ayudas del libro Durantia. Te voy a decir por qué. El libro Durantia、eh, toca muchos aspectos de la vida, pero omite dos, de los cuales no hayas absolutamente ninguna palabra en dos mil y tantas páginas que tiene. Uno de ellos es la homosexualidad y el otro es el suicidio. No da detalles de qué pasa. Pero sí nos da mucha información para nosotros interpretar el por qué existen esas dos situaciones este, polémicas hasta cierto punto. ¿no? ¿Cuál n o es la interpretación que nosotros, como grupo de estudio del libro Durantia, e que f u n t a m o s este canal, cuál es la interpretación que nosotros le damos? La homosexualidad, por existir, es parte del plan de Dios, por el simple hecho de existir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se logra con esto? Bueno, eh, eh, una de las principales aportaciones del libro Durante a es decirnos que nuestro mundo es un mundo experimental. Es un mundo este, que, es, que es diferente a los demás que nos rodean. Este, ¿Por qué? Porque en este mundo se、eh, llevan a cabo situaciones sociales y espirituales que no en la mayoría de los planetas que están alrededor de nosotros ocurren. Una de ellas muy probablemente sea la homosexualidad. Tan así que no solamente en nuestra especie, que es la especie superior, aunque a muchos no les guste llamarlo así, pero así es, este, no solamente en nuestra especie se da la homosexualidad, sino en otras especies de animales que son conocidos por, por todos. ¿no? Eh, ¿Por qué está tan arraigada la homosexualidad en el género humano? Bueno, porque la homosexualidad es un mecanismo experimental. De este mundo activan cada vez que existen problemas de sobrepoblación y, sobre todo, de degradación de la especie. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existen ciertas, ciertos momentos en la, en la historia de la humanidad en l a c u a l los administradores de, de, del universo intervienen para corregir, para corregir algo que haya salido mal en el proceso. Y eso ocurrió mucho. Después de la rebelión de Lucifer, que nos afectó tanto, ¿no? Entonces, la homosexualidad es uno de esos es uno de los uno mecanismos precisamente que sirven para corregir y, sobre todo, para disminuir los niveles de, sobre, de sobrepoblación. Es una medida natural, no se usa siempre, en este momento está vigente y, por lo tanto, por ser una medida que viene de seres superiores, como tal, como algo natural, como algo que a lo mejor. No es la norma, pero tampoco por eso va a, va a menospreciarse, ¿no? Es, bueno, es algo que tiene que ocurrir y tiene su objetivo. Y bueno, también tenemos que entender que nosotros no estamos aquí para juzgar, no, no nos corresponde, no es nuestro papel sobre todo esto. Exactamente, exactamente. Una vez que lo entiendes así, para nosotros, este. Eh, de hecho, el video está basado en una entrevista, en una recreación de una entrevista que tuvimos con miembros de la comunidad LGBT, este, bueno, que ahorita ya son LGBT, TIQ, de la Ciudad de México. Ellos se acercaron este, al, al, a la filosofía blanda en, en uno de los stands que, que, que, que en una ocasión nos tocó dirigir. Y se acercaron precisamente porque vieron que. Este,、eh, Es una nueva forma de, de, de religión, muchos lo consideran así. Nosotros le llamamos filosofía, pero no hay problema, igual somos una especie de religión. Ellos querían saber qué opinábamos al respecto. v i m o s esa explicación y fue tan satisfactoria para ellos. La simplificamos mucho, obviamente, y en el video eh, eh, está así. No necesitas、sí. saber mucho del libro Durantia para entender el mensaje que está ahí en ese t video. Este, y, y ellos quedaron tan. Tan conformes y tan a gusto, y se aceptaron tal cual, este que, que nos, nos felicitaron tanto que decidimos hacerles un video especial para ellos. Y, y fue a partir, te digo, de interpretación.、Eh, siempre lo hemos manejado así. El libro durante no menciona para nada la palabra homosexualidad, o la palabra desviación, o la palabra este, degeneración, etc. é t e r a Exacto. En ningún momento, pero en base a sus enseñanzas, hicimos esa interpretación. Eh, invitamos a verla, la verdad está muy sencilla, es una recreación. Y, y, y la parte fundamental del video es la que les acabo de compartir ahorita. La homosexualidad es una medida que se usa en planetas como el de nosotros, que es experimental y sirve para precisamente corregir la sobrepoblación. Una vez que ten, dejemos de tener problemas de sobrepoblación, muy probablemente los niveles de homosexualidad lleguen a los, a los mínimos posibles. o Incluso, como en la mayoría de los planetas ocurre, dejará de existir. v e r De a d ahí que, que nuestro planeta e s t a n visitado por seres de otras dimensiones, de otros mundos, seres espirituales, por cosas que ocurren aquí no pasan en ningún otro lado. ¿eh? Entonces, h e somos una atracción, un parque, un parque de atracciones muy interesante para muchos planetas que nos rodean. Y uno de los temas más, más este, que me imagino más impacto les ha de dar es eso, n o la homosexualidad. o y e aquí, ¿qué pasa? no? Pero, pero es parte de la naturaleza y, como tal, hay que aceptarla y respetarla. Exacto. Otra pregunta que Armando, Armando te está haciendo: discúlpame, que sabes, hoy día te exprimimos como un limón, como se dice en mi país. Te voy a exprimir como un limón. Muy bien. Sí, <ríe> Me dice qué, ¿Qué nos puedes explicar sobre el suicidio? Yo vi ese tema muy interesante, pero. Explícame. i r a el suicidio es un tema que, nuevamente, igual que la homosexualidad, no se toca en el libro. No se toca. En los documentos durante a s e hace mucho énfasis a, a las ganas de vivir, a las ganas de progresar. Se podría decir que es un gran documento de automotivación. Se podría decir. Y es un documento pro vida. Es un documento pro vida. ¿Por qué? Porque ensalza la vida material. A niveles este, tan altos y, a, y le da la importancia tan alta que a veces hasta ni los que, nos, ni los que creemos en el libro de Dantia lo entendemos. La vida material es el, el factor fundamental de la existencia de la existencia la y del universo. Por lo tanto, es muy valioso. Es muy valioso. Este, creo yo que los reveladores、eh, evitaron tocar este tema y esa es una interpretación exclusivamente mía. Creo que decidieron、eh, dejarlo fuera de su revelación, porque precisamente requiere de muchas, de muchos factores y sobre todo de mucho trabajo intelectual para entenderlo y de trabajo espiritual para entenderlo. ¿A qué conclusión hemos llegado nosotros en los foros de Planet d u r a n t i Que el suicidio es precisamente una medida que es totalmente personal, que es respetable, pero Que tiene una gran desventaja en cuanto a la espiritualidad. Te frena totalmente tu carrera. Se frena totalmente tu carrera. ¿Verdad? Si tú, como creyente, te suicidas, te estás auto boicoteando. Te estás auto boicoteando. Es como saber que el día de mañana vas a correr una maratón y pegarte una b o r r a c h a El día de hoy. Ese es el suicidio. O sea. Y tú, como cliente, sabes que la vida continúa después de la muerte, que tienes un gran camino por recorrer, que te esperan muchas sorpresas, que vas a alcanzar niveles espirituales e intelectuales que jamás imaginaste, que vas a ver otros mundos y te suicidas. ¡Qué autoboycot tan grande! ¿no? Si, eres ateo, si eres ateo, lo desconoces, lo desconoces y, como parte de esa ignorancia de ser ateo, pues puedes llegar a cometer suicidio. y Las consecuencias las verás después. Una persona se suicida, según, según lo que describe la quinta revelación, el libro de la vida material e intelectual terminan y pasan a ese estado que anteriormente mencionaba, que es el estado de. Kimbo es un nombre que nosotros usamos simplemente porque se ha usado desde la antigüedad, pero podría p o n e r s e l e cualquier. Ese estado de la existencia es un estado donde ni el tiempo ni Es una dimensión donde no hay tu tiempo ni、no、espacio. Y ahí, tanto tu mente como tu espíritu queden pausa en un momento extraordinario o un cambio de época en el planeta donde viviste. Comienza ahora sí tu oportunidad para este, reencarnar. Todos los seres, a menos de que haya sido de, de plano un, un gran asesino o un gran realmente malvada, Todos los seres tienen oportunidad de reencarnar. u n o lo h a c e pronto, otros duran años para poder reencarnar y otros duran、eh, milenios. m i l Entonces, i o s e n aún a pesar de que te hayas suicidado, tienes una segunda oportunidad de continuar tu carrera. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando tú, quitado,、eh, mencioné hace rato reencarnado, me equivoqué, disculpen. Una vez que seas resucitado, ¿no? Todos tus contemporáneos que hayan pasado por, ese, por esa etapa miles de años antes que tú, ¿qué hiciste al suicidarte? Retrasaste tu carrera. Y la verdad, aquellos que nos gusta la competencia, aquellos que nos gusta, que tenemos la inquietud de crecer, que tenemos la intención de llegar antes, la verdad, qué, qué desperdicio suicidarse. ¿no? Es la, sí, sí, sí. Es la、ah. forma en la que p a r a qué? De manera voluntaria, ¿no? Sí, sí, es cierto, hay posibilidades de que te caigas, hay posibilidades de que sufras. Esta vida material es así, está diseñada así. Es el punto 1% de la existencia. ¿Verdad? Así como hay muy pocos niños que se suicidan, muy pocos bebés que se suicidan. Ellos no, ellos piensan en vivir, ¿no? Así nosotros. O sea, ¿por qué tu alma, que es un bebé, Aunque en la vida material tenga 120 años, tu alma es un bebé. Porque, Porque、no、es un proceso de crecimiento, lógico, lógico. Exactamente. Exactamente, te soy sincero, como ex ateo, entiendo muy bien que el suicidio es muy tentador. ¿eh? Es resultado de la ignorancia del ateísmo, o sea, de no tener realmente una conciencia o una aspiración más allá. Lo que sí es difícil de entender es el suicidio en los creyentes. Esperemos que, que, que con esas palabras ellos entiendan que la verdad no vale la pena, no es una salida a nada, porque vas a seguir viviendo, aunque te s u i c i d e s Exacto.、Eh, Jorgito, quería... tengo tantas preguntas, pero casi casi estamos ya llegando al límite, creo. Te quería preguntar una, es un poco personal esta pregunta. a A tu punto de vista, yo tengo una hipótesis, pero me gustaría que tú compartieras conmigo tu opinión, porque tú, tú y, y el grupo son muy expertos en este libro. Cuando una persona muere, ¿llega a ver a un pariente que ya ha muerto?、Eh, normalmente no. Normalmente no. Es muy extraño cuando eso ocurre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque este, muchas religiones, muchas filosofías indican que sí. Bueno, eso el libro durante lo explica muy bien. Cuando fuiste, si tuviste un buen nivel intelectual y espiritual, y pasas a, a ser candidato de la resurrección al tercer día, una vez que te despiertas, eres introducido en ese nuevo cuerpo, exististe una gran cantidad de seres literalmente a tu alrededor. Que este, se van a dedicar a aminorar tu carga emocional cuando resucitas. Imagínate la siguiente situación. Este, me voy a poner yo como ejemplo para no ofender a nadie, ¿no? Imagínate que、sí. yo ahorita salgo, me atropello un coche, mi cerebro alcanza a percibir, es un neumático aplastándome.、Uh -huh. y muero. v e r d d a Gracias a mi nivel espiritual e intelectual. Es un ejemplo, ¿eh? no, no lo estoy. Eh, eh, viene mi ángel, el guardián, toma mi mente, toma mi espíritu y se lo lleva al planeta resurrección. En tres días llegan, mi mente y mi espíritu son introducidos en ese nuevo cuerpo y me despierto. Y me despierto. Imagínate lo traumático que debe de ser, previo a eso, traumático dirigiéndose a mi, a mi cabeza, segundo después, despertarme. Porque en el traslado, en el, en el, en el, en el transporte serápico, en la e c e r r a p i n a c i ó n no hay conciencia. Una vez que tú mueres, hasta que eres resucitado, recuperas la conciencia. Imagínate la experiencia tan traumática que debe ser. Entonces, esos seres que te rodean, los cuales se llaman compañeros morontiales, carga emotiva y ese impacto psicológico y espiritual que debe tener el, el, el ser resucitado, toman formas. De gente o de seres de tu planeta y de tu vida, para con eso ayudarte a asimilar esa nueva etapa, ese nuevo nacimiento que tienes. Algunas de las personas que se les ha permitido ver este proceso, porque no lo han, a、eh, los que han podido ver, el proceso realmente no ha sido aplicado a ellos, porque una vez que has sido enserafinado y una vez que se ha atado tu, tu nuevo cuerpo moronteal, no hay forma de regresar. No hay forma de que vuelvas a hacer material otra vez. Se les ha permitido ver ese proceso. En sueños, en canalizaciones, en viajes astrales, etc. Algo que ustedes pues, conocen mucho más. Ha visto ese proceso. Ha interpretado que ah, son tus parientes, son tus, tus antecesores los que van y te reciben. No. Preparadas. Son los psiquiatras del más allá, son las enfermeras del más allá. e r Ayudarte a a que no te traumes, a que empieces lo mejor posible tu nueva vida, toman la forma de, de tus seres queridos para que ya aminoren. Y una vez que empiezas a asimilar, que de hecho dan 10 días de asimilación, tú no puedes salir de las salas de resurrección hasta que estés tratado del impacto de resucitar. Porque debe de ser algo sorprendente. Imagínate resucitar y que dos metros más allá haya un ser de un planeta. diez mil años más evolucionado, porque todos caen al mismo lugar, ¿eh? claro, a ese mundo de, a ese mundo de resurrección cercano a tu planeta. Entonces, t i es n e que e r algo tan impresionante para asimilar que necesitas ese tipo de ayudas. Y los compañeros morontales, así que les llaman, este,、eh, usan esas técnicas para, ayudarte. para, ayudarnos, y, para ayudarnos, para ayudarnos. Es maravilloso. Para, una vez que lo pudiste asimilar, ahora sí ya te muestran su verdadero rostro. Mira, yo soy fulano, yo soy gitano, tuve que tomar la forma de tu papá, que de hecho ya pasó por aquí, que ya lo vimos, yo lo ayudé en su proceso. Tuve que tomar e s a forma, pero en realidad soy yo. Eh, eh, una de las grandes preguntas de los lectores del libro de Antígono es: bueno, ¿y los voy a volver a ver? A mis, a los que ¿Ya a me, me, me, me adelantaron? Sí, sí, los vas a volver a ver. No pronto, no pronto, porque muy probablemente ellos ya lleven años en su propia carrera. De ascensión. Y, de y, una, ¿sí? y sobre todo、eh, es difícil, ¿por qué? Porque una de las primeras cosas que te ponen a hacer este, como un nuevo aprendiz morontial es viajar. Viajan mucho. Entonces, de repente un día están este, viendo un planeta de un sistema solar vecino, de repente están en otra galaxia, de repente están en, en un universo paralelo. Entonces, para que tú coincidas con ese ser que te antecedió, Es difícil, pero no es imposible. Entonces, siempre existe la esperanza de volver a ver a, a tus parientes, a tus abuelos, a la gente que, que tú querías mucho en esta vida material y que se te adelantó. Sí, sí hay posibilidades, aunque son, son menores.、Eh, eso lo aclaro pero, muy bien、sí. porque me imagino que hay、y、mucha sobre decepción todo, de la gente. No, y, y sobre todo que, que, Jorgito, tenemos la eternidad, tenemos la eternidad también de nuestro lado. Así es, así es. El tiempo, me imagino que a medida que vas avanzando este, en los estados morontiales y ya después cuando te vuelves realmente espiritual, el tiempo deja de tener sentido. Esa desesperación de, ay, es que me urge. Deja de tener sentido, tienes toda la eternidad. Por eso es que eh, eh, el libro Durantia ahí es donde fundamenta que la reencarnación no es necesaria. O sea, la vida material es, es la vida en el útero, es muy pequeña. La verdad, se aprende poco en estos mundos. Se aprende poco. Se soporta más y se aprende menos.、Wow. Obviamente que lo más que aprendas te sirve, obviamente. Pero la verdad, el verdadero aprendizaje no está aquí. Por más que vivas miles, millones de veces en un mundo material, jamás vas a aprender lo que puedes aprender en los mundos espirituales. ¿Dónde、no. puedes viajar a otros lugares? d o n d e puedes este, ver historias completas, qué pasó con tu civilización, cuál es el pasado de otros mundos, cómo le hicieron cada quien para salir de la rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo compensa ni un millón de reencarnaciones. Entonces, pues vamos haciendo lo posible mientras estemos aquí. Y ya que estemos allá, pues igual buscamos a nuestros amigos, a nuestros parientes. Imagínate las cosas que nos contarán, ¿no? Exacto, será fantástico. Así es. es el, esa es la visión de la quinta revelación al respecto. o Wow.、Eh, yo tengo muchísimas preguntas y el público también, pero quiero, quiero decirles a todos que p l a n e t Urantia, que es el canal de YouTube,、eh, estará emitiendo videos en directo eh, to, eh, los viernes de f i n d e m e s si no me equivoco, ¿no, Jorge? Pues. Así es. En la tarde de México, y pues bueno, se extrapola con los horarios de, de cada quien. ¿verdad? Son los días en los que podríamos este, hacer más o menos como esta hora, un poco más tarde que hoy, a lo mejor un par de horas más tarde. Perfecto, así, así también yo te puedo ver. <risa> y pero yo, yo siempre estaré publicando porque Planet d u r a n t e a es un canal de verdad que, que me fascina mucho, me ha ayudado mucho. En mi, claro. en mi crecer espiritual, no, no es que estoy evolucionadísima, pero es uno, es uno de los, digamos, de, de las pernitas que, que me ayuda. Y, y de verdad, gracias, porque, y como te lo dije al inicio, Planeta Urantia, el libro de Urantia, llegó a mis manos por la falta de mi padre, que hace 31 años lo perdí, y fue el único libro. Que me dio esta explicación, que me dijo que él está creciendo espiritualmente, porque él era una persona muy buena, y estoy segura que él ahora es feliz, es un ser de luz y seguirá creciendo y creciendo, y no pierdo la esperanza de volver a verlo y de abrazarlo. A propósito,、eh, ya para terminar.、Eh, La transmisión. Saben que a fin de mes Planeturante hará videos en vivo y ustedes podrán hacer todas las preguntas, todas las inquietudes. Están invitados a ir al canal, a suscribirse, a ver los videos, a comentar allí. Jorge y, y el demás grupo son personas muy disponibles, muy amables. Ellos contestan a todas nuestras dudas.、Eh, yo te quiero agradecer, Jorge. Quiero también mandarte un fuerte abrazo. con Todo mi cariño a todos los hermanos de México,、eh, d estoy México e con ustedes y agradecerte infinitamente, infinitamente, con todo con todo mi corazón. Si si puedes dar el último mensaje, claro que si、sí, no, p、pues、u el s e agradecimiento es de nosotros, es mío.、Eh, yo en el, en el canal、eh, me autonombro como a g o n d o n t e mis compañeras、eh, se llaman a sí mismas Purantian y.、Eh, Y m o n m a t i a Ellas dos son muy tímidas, no, no les gusta participar en ese tipo de directos. A mí me toca esa parte y lo hago con mucho gusto. Y, y te agradezco mucho el, el apoyo, las palabras para mi país. Estamos pasando momentos difíciles, estamos saliendo adelante. Y bueno, me voy a atrever a, a pedirte que, que ponga un link en, al final de este video y lo puedas marcar. para... Es una página donde pueden dar ayuda lo que ustedes puedan. Donar、eh, no sirve mucho.、Eh, bueno, en el lugar donde yo vivo, el s i s m o fue mínimo, pero hay otros lugares donde están sufriendo, están padeciendo mucho. Es cierto que los mexicanos nos hemos recuperado muchas veces de esto.、Eh, ya está llegando ayuda de muchos países, este, voluntarios, pero vamos, nunca, nunca sobra la ayuda, ¿no? Entonces, ojalá y pudieran apoyarnos este, y, y, y los vamos a agradecer muchísimo. Tienen un amigo, tienen alguien que. que, que bueno, este, que q u i e r e compartir lo que sabe de a i u í s d e México, y los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Son cosas muy modestas las que hacemos, pero gracias a la respuesta que hemos tenido, estamos muy entusiasmados de seguir adelante. Acabamos de iniciar nuestra segunda temporada y vienen、eh, cosas muy buenas, así que los invitamos a acompañarnos en esa, en esa aventura de Planeturantia y. Y nuevamente los invito a donar roca l y pueden ayudarnos con algo. ¿Vale? Claro. y sigo, Ceci. Claro que sí, Jorgito.、Eh, yo no soy muy práctica en poner, soy honesta, link y esas cosas, pero tú escribe todo ahí. Y, y, y yo lo compartiré aquí, lo comparto en mi Facebook. Si tienes que poner、eh, cuentas bancarias seguras donde se tienen que donar、eh, mi Facebook, porque tengo más seguidores, soy honesta, en Facebook que en YouTube. Si puedo dar una mano, como te comenté, hoy día fue un día un poquito agitado. Lo que tengamos, señores, lo que tengamos, 10 euros, 5 euros, 20 euros, sirve, sirve a México hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti. Si no tienes dinero, averigua dónde puedes ir a recoger escombros, ayudar. Si tienes una chompita, una casa que no te sirva, averigua dónde la puedes donar. Somos una sola fuerza, somos un solo espíritu, todos somos creados por el mismo Padre, todos somos hermanos. Y en este momento de dificultad se ve el corazón de las personas. Así que nos toca ayudar a México, que mañana no sabemos si México nos tendrá que ayudar a nosotros. Así que manos a la obra. Este, este es el mensaje. Y nada,、eh, Jorge. Ha, ha sido un placer. Mira, ahorita, ahorita, intenté, ahorita intenté ponerle el link, pero creo que solamente tú como administradora puedes. Lo voy,、okay. a, lo voy a decir aquí: es una dirección muy sencilla. La dirección es cómoayudar, todo junto, cómoayudar.mx. Muy sencillo.、Okay. Una... Jorge, tú igual mándamelo, que yo, ahora que terminamos el video. Eh, le digo a mi hijo q u é vergüenza que me lo ponga. Muy bien. sí, este, Ahorita te paso yo el, el, por mensaje y pues, para colocarlo, le digo: es, un, es una cuenta, es una página certificada. es este, Ya nosotros ya hicimos donaciones ahí,、eh, conocidos a nosotros también. Es muy segura y da muchas opciones.、Eh, no solamente vía bancaria, también puede hacerse por PayPal. Incluso si no puedes por tus condiciones económicas, Puedes mandar mensajes a los damnificados. Eso、sí. creo también es valiosísimo, es, es muy importante. Es、wow. si、aquí, por ejemplo, en México, una medida que se está tomando es que si no puedes este, donar, porque hay, sabemos que aquí en México hay mucha gente que carece de cosas, lo que estamos invitando es: ok, escribe una carta, graba un audio, manda un WhatsApp y se lo hacemos llegar a los damnificados. Y eso no saben lo que le va a ayudar a la gente. Entonces, esa página también lo permite. Entonces, Este, ahorita te paso la dirección, pero es、eh, así, es muy sencilla: es como ayudar todo junto.mx. punto、MX. Les agradeceremos muchísimo su apoyo y bueno, aquí estamos para servir. Bueno, Jorgito, te mando un beso. Mando un beso a las chicas, un beso a tu otro amigo.、Eh. Muchas gracias, yo, yo se los hago llegar. Gracias, gracias a todos. Y bueno, gracias a todos. Este ha estado la fantástica noche con Planet a u r a n t i a Ya saben ustedes,、eh, dentro de un ratito pongo el link. Así ayudamos, compartimos. Quien no tiene, quien no puede, mande un mensaje. A veces un abrazo, una palabra es súper importante. Ok, ayudar a México. Vamos, México, lindo y querido. Levántate. Gracias. Muchas gracias. Eso haremos. Eso haremos. Gracias. Gracias a ti. Un beso a todos. A la próxima. Dentro de un ratito pongo el link de, de Jorgito, ¿ok? ¡Chao, chao!